Eh, te hablamos la comunicación Con el director ejecutivo de la TER Hablamos del contador Germán Grané Germán, buenos días, Pablo Benítez Te saluda Mañanas del Sur ¿Qué tal, Pablo? Un saludo para vos Para toda todo tu equipo La audiencia de Concordia ¿Cómo están? Bueno, bien, Germán, siempre es un gustazo tenerte Hace mucho no hablábamos, pero bueno, siempre bueno tenerte Y para peor, Gracias. para dar buenas noticias Y eso está bueno Porque Exacto. es terrible quedaron las oficinas acá en Concordia ¿O no? sí bueno muchas gracias eh, están, realmente estamos sí, muy muy contentos uh -huh. eh, quedaron muy lindas muy serviciales eh, muy cómodas también para los trabajadores de, del organismo uh -huh. y como decía muy serviciales pensadas en, en una orientación al servicio que viene trabajando el organismo eh, en el marco de un plan estratégico uh -huh. y realmente estamos muy muy contentos. Eh, ya venimos, eh, como decía, es un plan estratégico que nos ha permitido mejorar la oficina eh, de Buenos Aires, la de Rosario, Bien. la de San José, la de Urdinarrein, Santa Elena y eh, también la de paraná que es un edificio un edificio muy importante hecho eh, a nuevo y bueno. hoy y hoy eh, en el marco del plan estratégico que también incluye otras localidades de nuestra provincia hoy podemos como digo dar eh, inicio a, a esta esta inauguración a esta a estas oficinas del uh -huh. organismo eh, realmente que están eh, muy muy muy eh, representativas de lo que significa eh, el espíritu de la am norma tributaria eh vinculado a los servicios, a la modernidad, a la agilidad, eh, resaltando que a pesar de que nosotros venimos eh, transformando la matriz de servicio de la administradora, donde la gran mayoría de los trámites son de modo virtual, de modo a través de los canales electrónicos Eh, nosotros no vamos a resignar nunca el, el trato presencial sí, bueno. no vamos a resignar esa cuestión de la entrarianía tan, tan, tanto que nos caracteriza del trato cordial, del trato personal y entonces más allá de avanzar fuerte en la digitalización y en los trámites eh, de, como decía, por medios electrónicos a través de nuestra página, con clave fiscal más allá de todo eso nosotros seguimos Eh, reforzando la atención presencial también con mejoras como en este caso donde van a poder ver eh, claramente una oficina Eh, renovada, eh, con donde se han rediseñado los espacios físicos, sí. se ha mejorado todo el mobiliario, pensado, como digo, para la atención al ciudadano y también, por supuesto, para nuestros trabajadores. Así que realmente eh, estamos muy contentos de este nuevo paso. Eh, quiero contarte, Pablo, también que vamos a aprovechar la, la, la instancia de esta inauguración de las mejoras para hacer algunos reconocimientos bien, a, bien. a ex jefes de, de, de, lo, de, de la oficina de Concordia, de la RT de Concordia y también vamos a poner el, el nombre a, al salón de atención uh -huh. en, en memoria de un trabajador muy muy reconocido por por la, la, la ciudadanía, por los profesionales Eh, y por supuesto también por la, por la administradora como es Felipe Martínez oh, una verdad. persona muy muy querida y bueno en memoria de él eh, bueno. vamos a, a también a ponerle nombre al salón de atención un eh, poco reforzando los valores y el compromiso de, del servicio público hecho con con, con compromiso con, con vocación de servicio con vocación de resolver los problemas de los ciudadanos así que bueno. En ese sentido, eh, va a ser una, una jornada también eh, importante para el organismo de cara al futuro y a los vecinos y los profesionales que se vinculan con nosotros, pero también una jornada muy emotiva, uh -huh, eh, porque nos va a permitir... Eh, recordar a alguien que, ha, que marcó un, un camino en Concordia ¿no? seguro germania aparte por lo que me contaba y ya aprovecho y le agradezco a Marcelo Benedetto que nos ayudó para poder tenerte al aire, que los equipos que estaban obviamente siendo utilizados se van a donar a escuela al tema de educación buenísimo, son datitos importantes ¿o no? Sí, realmente, bueno, nosotros en este marco, eh, bien como bien te apuntaba Marcelo, que bueno, ha sido un, un, un artífice importante en el día a día de, de este proceso, bueno, y en otros, Marcelo está abocado a otros proyectos de la administradora, él está en el staff directivo, ¿no es cierto?, forma parte de los directores del organismo. Eh, en ese contexto, se, entre todas las reformas que se hicieron, como decía Pablo, Se pintó, se iluminó, se rediseñó Pensado en comodidad y en servicios Se cambiaron los mobiliarios, la iluminación Bueno, dentro de esos bienes que se cambiaron Sabemos que hay muchos de esos Como pueden ser bibliotecas, armarios, escritorios, sillas, luminarias Bueno, sabemos que son de utilidad para otros organismos de, de, de eh, estatales uh -huh. como son escuelas como son otros otros espacios y bueno claramente nosotros va, hemos iniciado el proceso para transferírselos, la ley nos permite hacerlo de ese modo y de este modo también colaborar con otras instituciones de la ciudad de Concordia que, que pueden estar necesitando Perfecto. este tipo de mobiliario nosotros lo hacemos en el marco de un recambio que tiene que ver con la imagen institucional, con la identidad del organismo, en cuanto a colores, eh, también todo Bien. lo que la, la modernidad exige hoy a un organismo como el que ater, aspira a ser eh, en materia de calidad de salud servicio, ¿no? Por eso que se cambian sillas, escritorio y demás, ¿no? Perfecto. Germán, ¿y cómo estamos con el tema? Sabemos el rol que juega ATER en la provincia de Entre Ríos, clave, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos con el tema de la recaudación? ¿Cómo estamos con el tema, lo de la página la parte digital? Esto te, te lo hago extensivo para los trabajadores felicitarlo porque la verdad es muy amigable muy accesible y la verdad que está buenísimo para hacer todos los trámites por ahí pero digo, ¿cómo estamos con el tema? teniendo en cuenta que es un escenario complejo por lo menos en lo económico Bien, no, no en eso pablo realmente nosotros lo hemos uh -huh. resaltado y tiene que ver también en parte con lo que vos mencionabas uh -huh. recién de la cantidad de servicio y todo lo que se viene haciendo a través de, sí, sí. de los canales electrónicos en eso resaltar la, la recaudación viene viene bien, bien. comportándose conforme a lo, a, lo, a lo que teníamos previsto incluso superando en algunos punto lo que teníamos como eh, pre, presupuestado la meta presupuestaria la hemos viene se viene superando así que estamos conforme, por supuesto, en esto tiene que haber dos o tres aristas que simplemente menciono, por un lado haber mejorado claramente nuestros servicios digitales que hace sí. que se promueva el cumplimiento voluntario, esto uh -huh. le facilitamos al ciudadano que pueda cumplir ¿no es cierto? Uh -huh. para que el pago de los tributos no sea algo engorroso sino que sea algo sencillo, sí. en ese marco también reconocer el compromiso de los entrerrianos en mantener siempre su situación de regularidad fiscal en la gran mayoría, esto lo resalto a veces muchos vienen cumpliendo tiempo y forma, y algunos que por ahí se atrasan después buscan la manera de ponerse Tal al día, cual. y eso es un, claramente un compromiso incluso ciudadano uh -huh. y después por otro lado Otro, otra arista que nosotros hemos mejorado mucho con herramientas tecnológicas, con cruzamientos de datos nuestras capacidades de control, uh -huh, entonces cuando por ahí se detecta alguna situación irregular como hace poquito detectamos justamente en Concordia, un, un grupo importante de vehículos que estaban radicados fuera de, eh, estaban inscritos fuera de la provincia, pero su radicación efectiva estaba acá, la guarda habitual, estaban en Entre Ríos, es decir andaban circulaban en Entre Ríos su todos los elementos daban que estaba cuenta de que eran vehículos que estaban eh, radicados en Entre Ríos, pero se inscribían fuera claro, de la provincia. Claro. Bueno, así, por eso digo, la, el mejoramiento de los esquemas de control, sobre uh -huh. todo con la incorporación de tecnología, los servicios así. digitales que promueven el cumplimiento voluntario y por otro lado el compromiso de los entrerrianos y esto lo destaco, en tratar de mantener siempre su situación de regularidad fiscal, han hecho que claramente eh, podamos cumplir con estas metas presupuestarias, mm -hmm. obviamente resaltando siempre el, el, la, la decisión política mm -hmm. del gobernador Gustavo Bordel y del ministro de Economía mm -hmm. Ubalay, que siempre eh, es un tema que mm -hmm. forma parte de la agenda cotidiana, eh, el pensar una, una administración pública más eficiente, más oh, eficaz, mm -hmm. así que en ese sentido estamos... Estamos contentos con, con los objetivos que venimos cumpliendo y tenemos, por supuesto, desafíos por delante. Perfecto. Germán, te hago dos preguntas. Sé que estás viajando y por eso te agradezco, pero no quería dejar de preguntarte. Primero, porque me gusta esto que destacas la última vez que hablaste, destacaste el rol de los entrerrianos pagando eh, sus impuestos y está bueno que esto pase. Pero te quiero preguntar, ¿cómo está el tema esto del régimen simplificado trabajando en conjunto, te diría, con la FIP? Es una pregunta. Sí. Y después sí. también te quiero preguntar, germán se nota el rol del turismo ponerle pase un fin de semana largo que se viene impacta después en la recaudación se nota esto viste cuando dice el turismo dejó tanta plata en la provincia ¿Eh, es visible esto a ver en, en respecto a lo del régimen simplificado uh -huh. en eh, no, realmente eh, es una herramienta que eh, ha facilitado mucho y, sim y simplificado mucho. Están bien. dando muy bien la, eh, primero el sistema... Eh, en cuanto a la conexión y la vinculación con AFIP, y le ha simplificado mucho al vecino. En este mm. sentido, muchos ciudadanos hoy ya en un solo paso se inscriben eh, o hacen altas, bajas modificaciones de su, de su, de su, de su situación tributaria mm. y a su vez, al momento de pagar, también ven muy simplificado sí, sí, su cual. situación. Entonces mm. realmente en eso nos ha permitido... Eh, a gran parte de los contribuyentes, más de 100.000 contribuyentes de ingresos brutos, el régimen simplificado ha, ha eh, facilitado justamente la gestión tributaria y de esta manera se a, a los que están comprendidos en ese régimen claramente se les eh, simplifica la tarea. Así bueno, que en ese claro. sentido estamos muy, muy contentos y, y es un, un proyecto que ha dado muy buenos resultados sí. y lo seguimos, por supuesto, mejorando. ¿no? Yo soy uno, eh, Germán, ¿eh? Yo, a mí me ¿Ah, facilitaron sí? con eso, así que es genial. Claramente, claramente sí, bueno, me, me alegra, Pablo, en ese sentido. Uh -huh. Respecto a la otra pregunta, realmente se da la particularidad, y esto quiero destacarlo, la, la, la, la, la, la matriz... Eh, económica de nuestra provincia es muy diversa, Seguro. entonces uh -huh. tenemos un sector industrial pujante un sector agrario pujante uh -huh. eh, actividades comerciales en general eh, pujante, entonces eh, realmente nos, eh, en este sentido y eh, más allá de, de circunstancias concretas que puedan uh -huh. claramente eh, impactar la verdad que viene el comportamiento en general de las actividades económicas viene desarrollándose bien, bien. bueno bien no uh -huh. nosotros siempre lo miramos esto a nivel escala provincial no uh -huh. cierto después uh -huh. en cada ciudad hay análisis particulares que hacemos seguro, eh, seguro pero pero viene viene bien en ese sentido en general como digo todas las las actividades que se desarrollan en nuestra provincia, destacando esto. Tenemos una matriz de servicios muy muy muy diversa, que incluye, por supuesto, al turismo, desde ya que incluye todos los servicios gastronómicos, de hotelería, pero también, como digo, un sector comercial eh, eh, muy desarrollado, una actividad industrial también muy fuerte, eh, el sector agropecuario y los servicios conexos. Yeah. Es decir, la verdad que tenemos de ahí muchos eh, muchos rubros, la construcción, no es cierto que hacen su, su que se destacan en el sentido en sus niveles de actividad. Perfecto. Germán, sé que está te retuvo en la ruta, pero bueno, no problema, eh, no estuvo muy Estamos buena la charla. Así que Germán, te la ECU montó como siempre la predisposición con el programa. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, felicitaciones por el laburo que se está haciendo. Bueno, muchas gracias Pablo, un saludo para vos, a todo el equipo y a la ciudadanía de Concordia y bueno, reitero mi, mi alegría de poder conversar con vos eh, ante este hecho importante para nosotros y, y en general para la administración eh, provincial. Perfecto, Germán, abrazo grande, ¿eh? qué linda charla, ¿no? Germán Grané, es el director ejecutivo del titular de la TER, ¿no? La